porque eh, esta propuesta de Estados Unidos, si bien el gobierno la, la desmintió, eh, no, no, lo, no lo comentamos porque creíamos que iba a suceder ya, sino porque era una solución a una crisis posible. En la crisis estamos, ahora la solución que plantea el gobierno no resuelve los problemas de la crisis, que sería regular la cuenta capital, regular la liquidación de exportaciones, regular la compra de dólares, apenas pudo realizar eh, un aumento de las retenciones en, en los derechos de exportación para los exportadores, pero eso aún continúa desregulado. Entonces, el préstamo del FMI, que ya se incumplió, no solucionará los problemas del argentino. Y hay una característica particular que nos diferencia con los 90. Una es que hasta ahora el FMI... No pidió la privatización de los bancos públicos cosa que pidió durante los 90 en los últimos acuerdos del año 2000 2001 y otra de las características de la época es que no hay un sector un sujeto económico industrial que esté hoy en contra de esta medida no hay una cámara fuerte de discute error que está teniendo las finanzas hoy en la argentina y como se si inició en aquel momento los, en los 70 con Martínez de Hoz, y que hoy las finanzas tienen mucho más lobby, tiene mucho más poder económico y están más internalizado que en los años 70, y por eso pueden darse tal vez el lujo de, como planteaba el secretario del Consejo Económico Norteamericano, de poder atar el peso al dólar para solucionar estos problemas, porque lo otro que acompaña esta crisis económica que justamente el dato de inflación nos da un 35% de inflación y los y los informes del Citibank dan una inflación para 2018 del 48%. Entonces, ante una lo que sería ya entrar en una hiperinflación, en la economía hiperinflacionaria, eh, habrá que plantear soluciones porque el gobierno no está encontrando las soluciones a la crisis económica y a la inflacionaria y obviamente a la, a la caída de la producción industrial, por eso decimos que no hay un sujeto que dispute esta idea y que simplemente se puede proponer y que podrán ganar los sectores de las finanzas internacionales, la banca extranjera en la Argentina, poder imponer esta solución para sus problemas, porque los exportadores también bajarán sus costos eh, en exportación, en servicios para exportación, y tal vez beneficia a muy pocos, pero obviamente una dolarización llevaría a eh, que el mercado argentino quede bajo el dominio norteamericano como lo como pasa en otros países que terminan siendo una suerte de colonia